Cuentos de hadas españoles La princesa y el príncipe más jóvenes Algunos materiales de este vídeo pueden no ser adecuados para niños menores de 13 años Érase una vez un rey que tenía ocho hijos Cuatro hermosos príncipes y cuatro hermosas princesas El rey estaba orgulloso de ellos, pero quería que se casasen «¿Cómo puedo casar a mis hijos?» Pensó por un momento y después miró su mano. Oh, oh, oh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¡No! ¡Padre! ¿Qué pasa? Oh, querida hija, dime, ¿qué tengo que hacer? La princesa estaba desconcertada. Ja, ven, vamos, tengo algo que contaros a todos. Queridos hijos, parece que he contraído una terrible enfermedad. ¿Qué? ¡¿Cómo no?! ¡Ve oh, al médico! Así que he decidido que debo casaros a todos vosotros. Temo por vuestro futuro. No quiero que os quedéis, eh, bueno, solos. Los príncipes y las princesas se miraron horrorizados. No tenían ningunas ganas de casarse. Y los hermanos más pequeños, Julia y Robert... Se mostraron muy descontentos con esta noticia ah, Ya está fastidiando de nuevo ah, Sí, ¿qué podemos hacer? Al día siguiente, el rey buscó parejas por todo el reino para sus hijos Padre, realmente yo no quiero casarme Oh, cariño, puede que no viva mucho tiempo Por favor, tienes que hacerlo por mí Y por fin, los príncipes y las princesas aceptaron sus destinos. El rey fue a hablar con Julia y con Robert. Antes de que el rey pudiera abrir la boca, Julia comenzó a hablar. Padre, Robert y yo no queremos casarnos con nadie. Queremos elegir nuestras parejas nosotros mismos. Pero, queridos, vosotros dos sois muy jóvenes. No os preocupéis, vuestro padre sabe lo que hace. Sí, pero queremos saber si somos capaces de arreglárnoslas por nuestra cuenta, porque son nuestras vidas, ¿no? Sí, y deberíamos elegir con quién pasar nuestras vidas. Lo siento, padre, pero... Pero nos iremos y escogeremos nuestras parejas. Oh, no os preocupéis nada por mí. Siento que mi enfermedad está empeorando a cada minuto. ¡Ah! Oh. No creo que eso funcione. ¡Ah, padre! No, vale, haced lo que queráis, pero, pero luego no vengáis a llorarme cuando cuando la vida se os complique y todo sea muy duro para vosotros. Ah, eso no va a pasar. Y entonces dejaron el palacio dejando al rey un poco preocupado. Oh, mis pobres pequeños, ¿qué será de ellos? Espero estar vivo hasta que regresen. Pronto los dos llegaron a otro reino e intentaron buscar trabajo, pero no tuvieron éxito. Después de deambular e intentarlo durante mucho tiempo, finalmente entraron en una posada. Perdone, señora. Soy una médico viajera. ¿Tendría algún trabajo para nosotros? ¿Para qué quiero yo un médico? ¡Largo! ¡No os necesito! Por favor, no soy solo un médico. También puedo hacer otras cosas, como... ¿Sabes cocinar? Realmente necesito a alguien en la cocina. ¿Cocinar? Sí, puedo cocinar. Puedo cocinar, limpiar, lo que sea. Bueno, entonces tienes trabajo. ¿Y mi hermano? Si él no trabaja aquí, yo tampoco. Ah, está bien, supongo que encontraremos algo. Julia trabajó muy duro. La posadera vio lo bueno que era Robert y le dio el trabajo de gerente. Un día escucharon una conversación sobre el príncipe Andrew, en la que se decía que llevaba enfermo mucho tiempo. «Parece tener unos extraños forúnculos en su cuerpo». «Y parece que nadie ha podido curarle». Julia escuchó aquello y se volvió hacia Robert. «Robert, escucha. Sé que las hojas de Nim podrían curar la enfermedad del príncipe». Eso es genial. Vamos a buscar esas hojas de inmediato. Yo sé dónde crecen. Fueron a un árbol y arrancaron algunas de sus hojas. Se las llevaron a casa y Julia las aplastó e hizo una infusión. Debemos llevar esto al príncipe. Pero, ¿cómo? Se las llevaré, disfrazada de mensajero para que no me reconozca. Al día siguiente, Julia fue al palacio del príncipe llevando la infusión de Nem. Ella le contó a Andrew todo sobre la infusión y cómo le curaría. ¿Y qué te hace pensar que esto funcionará? Hay muchos que lo han intentado antes y, bueno, han fallado. Yo no lo haré. Estas hojas te puedo prometer que son especiales. Ah... Uh... <risa> oh, muy bien! Pero si eso no funciona, serás castigado. Más tarde ese día, Andrew se frotó un poco de agua en los brazos y al cabo de un rato notó que los forúnculos habían disminuido. Algunos incluso habían desaparecido. ¡Oh! oh ¡Esto realmente funciona! ¡Tengo que conseguir más! Y de esta manera, Julia siguió visitando al príncipe para llevarle aquella infusión. Y finalmente, Andrew se curó. ¡Lo has hecho! ¡Tu medicina es asombrosa! ¡Eso es fantástico, Alteza! ¡Estoy muy feliz por vos! Andrew estaba muy sorprendido. ¡Tú tienes voz de chica! ¡Pero quién eres tú! Julia había sido descubierta y lo sabía. Se quitó el disfraz y el príncipe se sorprendió mucho al ver que su médico era una mujer. Julia le contó todo sobre ella y sobre Robert. He venido aquí para encontrar una persona a la que pueda amar. Eh, bueno, ¿y hay alguna posibilidad de que puedas amarme? Porque de hecho eres muy inteligente y muy amable también. Y la verdad era... ...que Julia se había enamorado profundamente de Andrew con el paso de los días. Ella aceptó su propuesta y pronto se casaron. Robert, soy tan feliz. Me alegro muchísimo por ti, Julia. Espero que seas muy feliz toda la vida. Al día siguiente, Robert se despidió de su hermana y se fue a buscar su propia princesa. Viajó muy lejos y pronto llegó a otro reino. Y mientras se preguntaba qué hacer, escuchó a un hombre que hablaba tristemente con un amigo. «Estaba seguro de mis respuestas. Adivinar los pasatiempos de la princesa es una tarea muy difícil. He perdido la oportunidad de casarme con ella». «Oh, eso parece interesante. Probaré suerte». Entonces Robert se disfrazó de ayudante y se coló dentro del palacio. Allí observó a la princesa Michelle mientras ésta hacía su vida normal. La princesa es realmente guapa. Mm, y le gusta pintar. Pero la princesa notó que alguien le observaba. Eh, pero ¿dónde se ha ido? Ajá. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Hola. ¿Por qué me has estado siguiendo? «Oh, eso es porque... Uh, me encantan los cuadros que hace». Esto le hizo a Michelle muy feliz. Pronto comenzaron a hablar y le enseñó todos los cuadros que había pintado. Mmm. Oh, «Ya sé uno. Me quedan dos». Robert siguió a Michelle de cerca. Un día, cuando la cocina estaba vacía, la encontró horneando un pastel en secreto. «Hola». ¿Qué está haciendo una princesa aquí abajo? Oh, ¿Por qué estás aquí? Bueno, yo soy el ayudante de cocina. ¿Y a ti te gustan los pasteles? Oh, sí, sí. Me encanta hornear pasteles. Ah, eso es muy divertido. Di eso, después de probar un trozo de este pastel de frutas. Robert se comió un pedazo y le encantó. Ahora no es tan divertido, ¿eh? Este pastel está increíble. ¡Alucinante! ¡Qué bueno! Michelle sonrió al escuchar aquello. Y Robert estaba extremadamente feliz de haber descubierto su segundo pasatiempo. Unos días después, Robert estaba sentado en el jardín. La princesa Michelle es una mujer muy interesante. Me pregunto cuál será su último pasatiempo. Justo en ese momento, escuchó un ruido y vio una figura cubierta escapando. Mientras miraba, vio que era la princesa Michelle. Esa es, la princesa. ¿Dónde irá? La siguió mientras ella entraba en el pueblo. Las calles estaban llenas de gente. Au, au, pero ¿a dónde va? Pronto entraron en un callejón oscuro y el príncipe se escondió. Venga, señora. Este plato de sopa le ayudará. Oh, gracias, querida. ¿Y qué tienes para mí? Para ti tengo este increíble abrigo. Robert observó todo con mucha admiración. La princesa trataba de ayudar a las personas más pobres y necesitadas. Después de enterarse de los tres pasatiempos de la princesa, pronto regresó al reino de Andrew. Le pidió a Andrew un traje real y algunos regalos para pedir la mano de la princesa. Eh, ¡Claro, sí! ¡Coge lo que necesites! Y así el príncipe Robert regresó al reino de Michelle. Cuando la encontró, ella no le reconoció. Yo he venido a probar suerte con sus pasatiempos, Alteza. ¡Ja! ¡Buena suerte! El príncipe Robert sonrió y procedió a dar sus respuestas. El primer pasatiempo que usted tiene es... es pintar. Mm, correcto. Pero ese es un pasatiempo muy común. Prueba con el segundo. Ese es... hornear. En la cocina. Cuando no hay nadie. ¿Qué? Quiero... quiero decir... Ah, sí, así es. Pero... pero... No acertarás el último ¿De verdad? ¿Qué podría ser? A lo mejor podría ser escabullirse por las calles y ayudar a todas las personas del reino La princesa se sorprendió al ver que las tres respuestas eran correctas Bien, ¿puedo pedir su mano en matrimonio? Realmente me encantaría casarme contigo «Tu corazón es dulce y suave como los pasteles que horneas». De repente se dio cuenta de que era Robert. Estaba muy sorprendida por la forma en la que había actuado, pero estaba muy feliz, ya que sabía que él era muy inteligente, divertido y cariñoso. Al día siguiente se casó con Michelle y poco después de la boda, tanto Robert como Julia fueron a visitar al rey con sus respectivas parejas. El rey estaba sorprendido y feliz de que sus hijos se hubieran casado con unas personas tan buenas. «Padre, estás mucho mejor». El rey les explicó que su enfermedad no era tan grave y que el médico le había curado por completo. Uh, acabo de reaccionar algo exageradamente, pero estoy feliz de que estéis de vuelta. Mis hijos más jóvenes». Estoy muy orgulloso de vosotros, porque realmente habéis encontrado el amor. ¡Ay! ¡Ah! Es la reina del drama. ¿Querrás decir el rey? <risa> y así, el rey Otto se dio cuenta de que presionar a sus hijos era algo incorrecto. Siempre se debe permitir a los niños tener la libertad de elegir su propio destino y no hay que imponerles nada a la fuerza.